Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. La revelación de este libro, el Corán, proviene de Allah, el Poderoso, el Omnisciente. Él perdona los pecados y acepta el arrepentimiento es severo en el castigo de quienes no se arrepienten y generoso concediendo favores no hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto él y a él habrán de retornar para ser juzgados solo cuestionan las aleyas de abá quienes rechazan la verdad no te dejes pues engañar por los bienes que consiguen a través de sus viajes con anterioridad a ellos el pueblo del profeta Noé y otros posteriores que se aliaron en contra de la verdad negaron también a sus profetas todos tramaron acabar con sus respectivos mensajeros y discutían con argumentos falsos para refutar la verdad mas mi castigo se abatió sobre ellos y qué severo fue y del mismo modo que el castigo de tu señor se cumplió sobre esos pueblos en esta vida se cumplirá su palabra sobre quienes rechacen la verdad de que serán los habitantes del infierno los ángeles que sostienen el trono de allah y los que se hallan a su alrededor glorifican a su señor con alabanzas creen en él y piden perdón por los creyentes diciendo señor tú lo abarcas todo con tu misericordia y tu sabiduría perdona pues a quienes se arrepienten y siguen tu camino y protégelos del castigo del fuego y admítelos oh señor en los jardines de la eternidad que les has prometido así como a sus padres, esposas y descendientes que hayan actuado con rectitud. Realmente eres el poderoso, el sabio. Y líbralos de ser castigados por sus pecados. Y a quienes libres del castigo de sus malas acciones el día del juicio final, los habrás acogido en tu misericordia. Y ese Será el gran triunfo. Se les dirá a quienes rechazaron la verdad cuando entren en el fuego. La aversión de Allah hacia ustedes cuando se los llamaba a la fe y la rechazaban en la vida terrenal es mayor que la que sienten ahora hacia ustedes mismos. Dirán, Señor, nos has privado de la vida dos veces y nos ha dado y no las has concedido dos veces reconocemos ahora nuestros pecados hay alguna manera de que podamos salir del fuego y regresar a la vida terrenal para actuar con rectitud se les responderá este castigo es porque cuando se los llamaba a adorar solamente a olá se negaban mientras que cuando Alá era equiparado con otras divinidades, creían en ellas y las adoraban. Suya es la decisión, y Él es el Excelso, el más grande. Él es quien les muestra las pruebas de su poder y les envía provisión del cielo, lluvia. Mas sólo reflexionan sobre ellas las que quienes se vuelven a él en obediencia y arrepentimiento. Invoquen pues a Alá, consagrando la adoración sinceramente a él, por mucho que lo detesten quienes rechazan la verdad. Él es el más excelso y quien eleva el rango de los creyentes en el paraíso, el Señor del trono. Hace que la revelación descienda por orden suya sobre quien quiere de entre sus siervos para advertir acerca del día del encuentro entre Alá y sus criaturas. Ese día todos saldrán de las tumbas y nada de lo que hayan hecho podrá ocultársele a Alá. Entonces él preguntará a su creación. ¿De quién es hoy la soberanía absoluta? y él mismo responderá de Allah el único el dominador supremo ese día todos serán recompensados según sus acciones no habrá ninguna injusticia ciertamente Allah es rápido en la retribución de su recompensa y adviérteles oh Muhammad del día que se aproxima, el día de la resurrección, en el que estarán con el corazón en la boca, sumamente angustiados. Los injustos que rechazaron la verdad, no tendrán ese día ningún ser querido para ayudarlos, ni nadie cuya intercesión sea aceptada. Allah conoce las miradas engañosas y lo que esconden los corazones, y abajo juzga con toda justicia. Y lo que los idólatras invocan fuera de Allah no puede juzgar nada. Ciertamente, Allah es quien oye y ve todas las cosas. ¿Acaso no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? Eran mucho más fuertes que ellos y dejaron más vestigios sobre la tierra de su poder. Pero Allah los castigó por sus pecados Y no tuvieron quien los protegiera fuera de él Y ello sucedió Porque se presentaron ante ellos Sus mensajeros con pruebas evidentes Y las desmintieron Entonces Allah los castigó En verdad Él es el fuerte y severo en el castigo Y ciertamente Él es el fuerte y severo en el castigo Enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes al faraón, a su ministro Jamán y a Carún. Pero estos dijeron: "Moisés no es sino un brujo embustero". Y cuando se presentó ante ellos con la verdad procedente de nosotros, dijeron: "Maten a los hijos varones de los creyentes que lo siguen" y dejen vivas a las mujeres mas los planes de quienes rechazan la verdad siempre son en vano y el faraón dijo dejen que mate a moises y que él suplique ayuda a su señor para impedírmelo en verdad temo que cambie su religión o que siembre la corrupción en la tierra de egipto y moises dijo Me refugio en mi Señor, y el Señor de ustedes, que es el mismo Señor de todo arrogante que no cree en el día de la rendición de cuentas. Y un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe dijo, ¿Matarás a un hombre por decir que su Señor es Allah, cuando te ha traído pruebas evidentes de su Señor? Si miente, no sufrirá las consecuencias de sus propias mentiras mas si dice la verdad se abatirá sobre ustedes una parte de las calamidades con las que los amenaza como castigo ciertamente ahola no guía a los transgresores embusteros pueblo mío suyo es hoy el dominio y tienen la supremacía sobre la tierra de Egipto pero quién nos protegerá del castigo de allah si se abate sobre nosotros el faraón dijo solo les aconsejo hacer lo mismo que considero bueno para mí y los guío por el buen camino y el hombre creyente dijo pueblo mío realmente temo que le suceda lo mismo que les ocurrió a otros pueblos que los precedieron y cuyos habitantes se aliaron en contra de la verdad como lo que sucedió al pueblo del profeta Noé y a los pueblos de Ad, Samud y a otros que lo sucedieron. Yah va no quiere la injusticia para sus siervos. Pueblo mío, temo lo que les puede suceder el día en que unos, los habitantes del infierno, llamarán a otros, los habitantes del paraíso sin obtener respuesta ese día se darán la vuelta intentando huir del fuego pero no tendrán quien los proteja de él y aquel a quien alá extravíe por haber rechazado la verdad nadie podrá guiarlo y ciertamente les llegó josé tiempo atrás con pruebas claras pero no dejaron de dudar sobre las evidencias que les presentó y cuando murió dijeron alá no enviará ningún mensajero más después de él así es como alá extravía a los transgresores que dudan sobre la verdad esos son quienes discuten la revelación y las pruebas de alá sin haber recibido evidencia alguna en la cual basarse y no hacen más que aumentar la aversión de Awda y de los creyentes hacia ellos así es como Awda sella los corazones de todo soberbio tirano y dijo el faraón oh Haman construye para mí una torre para que pueda llegar a las puertas del cielo y ver a los dioses de Moisés aunque creo que Moisés es un mentiroso. Así es como el faraón se dejó seducir por su mala acción hasta considerarla como buena y se desvió del buen camino. Y el plan del faraón estaba abocado al fracaso. Y dijo el hombre creyente: Pueblo mío, síganme. Los guiaré hacia el camino correcto. Pueblo mío, Esta vida terrenal no es más que un placer pasajero, mientras que la otra vida es la morada permanente. Quien obre mal, será retribuido según merezca su acción. Mas quien obre rectamente y sea creyente, hombre o mujer, entrará al paraíso y recibirá una provisión sin límites. Pueblo mío, ¿cómo puede ser que? que mientras que yo los llamo a la salvación ustedes me llaman al fuego me llaman a no creer en Allah y a adorar además de a él aquello sobre lo que no tengo ningún conocimiento mientras que yo los invito a que adoren al poderoso al sumamente indulgente aquello a lo que me invitan no tiene en verdad ningún poder en esta vida ni en la otra ni puede responder a las súplicas y todos retornaremos a Allah para ser juzgados y los transgresores serán los habitantes del fuego recordarán lo que les estoy diciendo cuando vean el castigo con sus propios ojos y yo me encomiendo a Allah ciertamente Allah observa lo que hacen sus siervos Y Allah lo protegió de sus perversos planes, evitando que lo mataran. Y un terrible castigo se abatió sobre la gente del faraón al morir ahogados. Y sus almas serán expuestas al fuego mañana y tarde. Y cuando tenga lugar la hora del juicio final, se les dirá a los ángeles, Hagan entrar a la gente del faraón en el más duro de los castigos y menciona a tu gente oh muhammad cuando los habitantes del infierno discutían entre ellos entonces los que fueron débiles dirán a los arrogantes en verdad los seguíamos a ustedes pueden librarnos ahora de una parte del castigo del fuego los arrogantes responderán todos arderemos en él pues alá ya ha juzgado a sus siervos y quienes se hallen en el fuego dirán a los ángeles guardianes del infierno rueguen a su señor para que nos mitigue el castigo aunque sea por un día los ángeles les preguntarán acaso no se presentaron ante ustedes sus mensajeros con pruebas evidentes estos responderán sí sí lo hicieron entonces los ángeles les dirán ruégnenselo ustedes mismos pues nadie intercederá por ustedes pero las súplicas de quienes rechazan la verdad siempre son en vano realmente ausgiamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida y también lo haremos el día en que comparezcan los testigos el día de la resurrección ese día de nada le servirán a los injustos las excusas habrán sido expulsados de la misericordia de allah y tendrán la peor de las moradas y en verdad concedimos a moises la guía de la torá y claros milagros para los hombres E hicimos que los hijos de Israel heredaran las Escrituras como guía y exhortación para los hombres de buen juicio. Sé paciente, oh Muhammad, pues la promesa de la victoria de Allah es cierta. Pide perdón por tus faltas y glorifica a tu Señor con alabanzas al atardecer y al amanecer. Ciertamente, perdón quienes discuten las aleyas de Allah sin haber recibido ninguna prueba en la cual basarse solo tienen arrogancia en el corazón y no conseguirán sus propósitos y busca refugio en Allah oh Muhammad él es quien ve y oye todas las cosas la creación de los cielos y de la tierra es realmente superior a la creación del hombre Más la mayoría de los hombres no lo saben. Y no puede compararse el ciego, que no ve la verdad, con el vidente, el creyente. Ni pueden compararse quienes creen y actúan con rectitud con los pecadores incrédulos. Poco es lo que reflexionan. La hora de la resurrección llegará, sin duda alguna. Pero la mayoría de los hombres no lo saben. No creen en ella Y dice su Señor Suplíquenme Que responderé a sus súplicas En verdad Quienes se llenen de soberbia Y se nieguen a adorarme Entrarán en el infierno Humillados Allah Es quien ha hecho la noche Para que descansen en ella Y el día Para que puedan ver Y realizar su actividad Y el día Realmente, Allah es dueño del favor inmenso sobre los hombres. Pero la mayoría de ellos son ingratos. Ese es Allah, su Señor, creador de todas las cosas. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Él. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad? Del mismo modo, se alejaron de ella y se alejaron de ella quienes negaban las pruebas de Allah y los precedieron Allah es quien ha hecho para ustedes de la tierra un lugar para establecerse en ella y del cielo una sólida construcción a modo de techo los ha modelado dándoles la mejor de las formas y los provee de cosas buenas ese es Allah su señor Bendito sea Allah, Señor de toda la creación. Él es el viviente. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. Adórenlo consagrando su adoración sinceramente a él. Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. Di a tu gente: "Oh Muhammad, Ciertamente, se me ha prohibido adorar lo que invocan fuera de Allah tras haber recibido pruebas claras de mi Señor, y se me ha ordenado someterme al Señor de toda la creación. Él es quien los creó a partir del polvo la primera vez, después de una insignificante cantidad de esperma, Nutfah, que se transforma en un coágulo, Al-Aqah, y posteriormente, salen del vientre materno como niños pequeños luego continúan creciendo y alcanzan la madurez para después llegar a la vejez aunque de ustedes hay quienes perecen antes y viven hasta alcanzar un plazo determinado para que puedan reflexionar sobre el poder y la unicidad de Allah él es quien da la vida y la muerte Y cuando decreta algo, le basta con decir: "Sea", y es. ¿Acaso no ves cómo se alejan de la fe quienes discuten las aleyas de Allah? Esos son quienes desmienten el libro, el Corán, y el mensaje o las pruebas que revelamos a nuestros mensajeros. Pronto sabrán lo que les espera. Cuando tengan argollas alrededor del cuello, y cadenas por las que serán arrastrados hacia el agua hirviendo y después arderán en el fuego y luego se les preguntará en tono de reproche ¿dónde está lo que adoraban? fuera de Allah ¿para que aparten de ustedes el castigo? dirán nos han abandonado realmente nos han abandonado no invocábamos con anterioridad nada que nos fuera de beneficio así es como alá dejará que se extravíen quienes rechazaban la verdad y se les dirá este castigo es porque se regocijaban en la tierra de su incredulidad sin razón alguna y por su engreimiento entren por las puertas del infierno donde permanecerán para siempre Qué pésima morada para los arrogantes. Y sé paciente, oh Muhammad, pues la promesa de Allah es cierta. Y tantos si y presencias parte del castigo que les hemos prometido en esta vida, como si te hacemos perecer antes. Debes saber que retornarán a nosotros para ser juzgados y castigados. Y ciertamente enviamos a otros mensajeros antes de ti te hemos contado la historia de algunos de ellos y de otros no y ningún mensajero puede presentarse con un milagro si no es con el permiso de allah y cuando llegue la orden del castigo de allah sobre quienes rechazan la verdad se habrá juzgado con justicia y quienes seguían la falsedad serán los perdedores Allah es quien ha creado los animales de rebaño para que utilicen algunos como montura y puedan comer de otros obtienen de ellos diferentes beneficios y satisfacen a través de ellos su deseo de viajar y tanto ellos como las embarcaciones les sirven de medios de transporte y Allah es el que se puede les muestra las pruebas de su unicidad cuáles de sus pruebas son las que niegan acaso los idólatras de tu pueblo oh muhammad no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron eran más numerosos y fuertes que ellos y dejaron más vestigios de su poder sobre la tierra mas de nada les sirvió todo lo que consiguieron Cuando los mensajeros llegaron a ellos con claras pruebas de la verdad, se mostraron orgullosos del conocimiento que tenían, sus falsas creencias, y los desmintieron. Y se abatió sobre ellos el castigo del que se burlaban. Y cuando vieron nuestro castigo, dijeron: Creemos solamente en el Dios único, y negamos aquello que adorábamos con anterioridad fuera de él. Pero de nada le sirvió creer entonces. Así procede siempre a Allah con sus siervos. Y quienes rechazaron la verdad fueron los perdedores.